Dijo, bueno, pero que vengan a ayudar contra el narcotráfico, etcétera Ahí, además de que está prohibido, dicen, tenés una cantidad enorme de fuerzas de seguridad. Digamos, no es que te falta gente. No, no, a la Argentina no le faltan efectivos de seguridad. Era otra jugada esa. esa era, era otra jugada, una claro. Una jugada pedida por Estados Unidos. Eh, y además, y, y en esto también tiene que ver, las fuerzas de, de seguridad son de las más intervenidas eh, e injerenciadas por, por los comandos eh, norteamericanos en, en Sudamérica. De, digamos 11 ser... De hecho, cuando vemos todo este esquema de, de, de espionaje ilegal, de la AFI, del macrismo que, que está saliendo a la luz, muchos son o bonaerenses o ex policías retirados bonaerenses o que fueron trasladados de función o ex policías federales. Eh, de hecho, si vamos a una... Gran cantidad de, de, de, de, de efectivos de seguridad privada, de las empresas de, de, de, de vigilantes, de custodios, son policías retirados, claro. policías hasta suspendidos. Eh, exonerados. Exonerados. Eh, encontramos una gran cantidad de, eh, eh, a veces, cuadros de seguridad y, y no, no en, <ríe> en el lado agradable del término cuadros. Eh, que están distribuidos por, por la Argentina y las distintas fuerzas. Creo que eh, no, no no hay que asustarse, no, no hay que asustarse porque si no, está perdida la batalla. Este, no, hay, no hay que asustarse, pero hay que poner atención. Hay que poner atención y acá sí la discusión sobre la figura de Sergio Berni toma otra relevancia porque eh, cuando tenés un embate de la bonaerense, y yo prefiero tener la Berni de mi lado digamos eh, si te es un problema es un tipo de la democracia y berbisky sacó una no sé si lo viste hace un par de semanas eh, berbisky a ver es un tipo interesante para leer porque tiene información que nosotros uh -huh. no tenemos no de los círculos de poder pero sabemos que también es un operador sí. bien él salió cuando dualde dijo que se venía un golpe de estado planteó digamos un esquema donde estaría bernie en ese golpe de estado yo creo que no es así Eh, Bernie, digamos, es un tipo que, a ver, es un médico que se formó dentro de las Fuerzas Armadas, eh, pero que él, desde el 2013 en adelante, ha sido un soldado de, del kirchnerismo, uh -huh. digamos. Y es, y es un tipo de la democracia, creo yo. Sí, sí, para mí Bernie está, a ver, eh, cumpliendo un rol muy específico que tiene que eh, ver con la... La seguridad, pero no en el sentido eh, que se sepa de, de matar chorros o, o esto que tanto critica el CELS, con razón, ¿eh? porque tampoco es que estamos siendo, este, de repente, eh, cambiando nuestra línea sobre el tema de la bienestar institucional y derechos humanos. Ahora, hay una agenda que es real y que no hay que de, perdérsela, que es que la inseguridad para los trabajadores, para los más humildes, existe y es muy dura también. Eh, eh charlábamos con Leila hace unos días. Eh, a nadie le el, la idea de a nadie le gusta que le choreen. Y que no es que sos un cheto si no te gusta que te choreen. No, nadie no gusta que le choreen. Y sobre esa línea de trabaja a ver, digamos que no tiene que haber choreos, que no tiene que haber rodeos de autos, que no tiene que haber un asalto en la esquina. Ahora la pregunta es, ¿con más policía lo garantizas? Eh, el problema ahí es que eh Tenés, ¿cómo garantizás eso con salud, trabajo, educación en un país desarrollado? Sí, no, no, pero, no, no, eh, no, no, no, no, a ver, yo creo que cuando de co si, si, si discutimos de seguridad, de esto, discutimos de seguridad, no de educación. No, claro, pero como eh, partiendo de, de, de la idea, a, a, no sé si abstracta, pero a largo plazo, digamos, sí. los índices de, de inseguridad bajan a medida que el país desarrolle, etcétera Como esa discusión no va a estar resuelta en décadas, lamentablemente, tenés que discutir la bueno, realidad que, de seguridad. Digamos, bueno, ahí, ahí está la discusión, ¿no? Eh, que, que es la, que... la distribución, pero yo lo que digo es... Sí, se puede, sí cuando... se puede resolver con más agentes. El tema es que tienen que estar bien formados. Si no, esos mismos agentes y esos mismos sistemas de seguridad terminan siendo eh, benefactores del delito. Sí, yo, yo así como digo que Bernie es un tipo de la democracia, creo que hay una contradicción en cómo se, cómo se entiende la seguridad. Primero, me gustaría que Berni deje de tener esta cuestión de plumas mediáticas, ¿no? O sea, deja de ir tanto a los medios de comunicación, porque está jugando la de candidato, ¿viste? Que ahora en sí. diciembre hay elecciones en el PJ, ya de hecho salió a candidatearse. Me parece que eso daña al propio gobierno de Kicillof. Dicho esto, el esquema que Nilda Garré había armado el Ministerio de Seguridad, recordemos que el Ministerio de Seguridad se da después de la toma del Indoamericano, la toma de tierra más grande que se dio una Historia de la Ciudad, con 12.000 personas, donde Berni fue parte de desactivarla. Llegar a un acuerdo que fue beneficioso para los estados, tanto el Macrista de la Ciudad como el Nacional de Cristina, pero que dijeron que iban a construir viviendas que nunca se, se construyeron. Uh -huh. hay que Esto hay que decirlo también. Ahora bien... Lo que se discutía en ese entonces, cuando se, se arranca con el Ministerio de Seguridad, son los mapas de la seguridad por barrio, con intervención comunal. Creo que ahí está la clave. Decir, bueno, a ver, ¿cómo nosotros logramos que las organizaciones populares puedan ser parte, con el Ministerio de Seguridad, de un entramado social, con los clubes barriales, uh -huh. con las contención claro. necesaria? como para Porque muchas veces la policía es parte del problema. Claro. No, no vamos a decir siempre, pero muchas veces. Entonces, el tema también es cómo se concibe, porque si pensamos que el superhombre, el superhéroe Bernie, no va a venir a resolver eh, el problema, y me parece que hay muchos vecinos que quizás se van a, cre a creer superhombres, como Bernie, y van a salir enfierrados a matar pibes. Claro. Sí, es un problema que, va, como todos, incluso los salariales con la policía bonaerense se resuelven con la organización. Eh... Ahí está la capacidad o se verá la capacidad o la intención de, de bernie de eh, abogar por ese desarrollo organizativo porque hoy eh, no hay un este otra persona que esté discutiendo esto ver lo discute desde un lado fre no lo discute no lo sé yo por no lo, no lo vi por ahí me puedo equivoca pero no lo no, no lo estoy viendo digamos no estoy viendo en sabina frederick más que Eh, una eh, antagonista de Bernie porque es Bernie, bueno, eh, tolerancia cero y Sabina Freire si dice, no, bueno eh, es un problema habitacional que está bien lo que dice ahora, esto va detrás termina yendo detrás de eh, una línea de seguridad uh -huh. y no planteando la suya propia o trabajando para desarrollar o por lo menos, digamos tendré, habrá no digo que no hay trabajo en el Ministerio de Seguridad pero difundirlo de otra manera porque si el principal anuncio en seguridad por ahora en la gestión de Alberto Fernández es, eh, incorporamos agentes, policías, patrulleros, vamos a ampliar las cárceles, vamos a ampliar las comisarías, y un discurso, el de Alberto, eh, punitivista, porque dijo, como vamos a ser estrictos, va a haber más detenciones, y como va a haber más detenciones, necesitamos más cárceles, en vez de decir, necesitamos más cárceles para que no se asinen los que ya están presos. Sí, y entre eh, paréntesis decir que en las cárceles hay están, muchos que tendrían que estar liberados porque estar libre, claro. no tienen condena. Este, que es por, un por problema tenés... del sistema penal y que Alberto no lo desconoce porque claro, es abogado penalista. Eh, hay un montón de la todo, todo el problema, obviamente, penal y judicial que va detrás de esas detenciones. Ahora tenés eh, cárceles sobrepobladas. y si hacés más cárceles, no para... Eh, aflojar, para hacer alivianar la presión sobre algunos penales, sino para meter más gente. Y una cuestión que ayer decía Leila, que me pareció muy interesante, que es cupo laboral en el Estado para los liberado, porque también ese es otro tema. Eh, bueno, tenemos casos, Manu, muy cercano, ¿no? El Nico de Barracas. Eh, compañeros que salen de, de, de estar en cana y ¿dónde, dónde pueden laburar? Uh -huh. Con el estigma que tienen. ¿Dónde pueden laburar? tal cual o los casos de gente que está con prisión domiciliaria que tampoco tiene posibilidad de trabajo claro. y no saben cómo sostenerse no pueden salir de la casa y ahí el tema en el tema laboral y todo esto de la cantidad de fuerza de seguridad que tenemos se mete eh, sobre todo en, en los peores periodos eh, los 80 los 90 principios del siglo 21 eh, ser policía era una salida para eh, muy eh, sencilla y buena peor era ser vací claro. es un trabajo en blanco claro. eh, respetado por ni que hablar en del interior por los pueblos por la ciudad del interior bueno ha la salido la con estabilidad la laboral con estabilidad en blanco eh, con el respeto de tus pares porque encaminaste tu, tu vida que era un que era un lío porque no había laburo no había educación no había nada Eh, y así se sumó una enorme camada de, de, de agentes y de efectivos. Y se sigue sumando, porque cuando hay un problema, la UCTIC, que es una de las instituciones más grandes que tiene la policía bonaerense, porque tiene escuelas en, en toda la provincia, es una salida de sí CIMECINO. Y más aún con estos programas, que ac acá sí, Scioli y Granados intervinieron, programas cortos de formación y para las policías locales. Y porque además es más porosa, son instituciones más porosas a los sectores populares. No claro. así, Manu, y vuelvo con el caso de Nico que bueno es un compañero acá de barrio que quería sí. entrar a las Fuerzas Armadas. Exacto. Y no podía porque tiene un tatuaje. Tal cual. Era <ríe> claro. cosa no, digamos que la, la, la diferencia entre las Fuerzas Armadas en Argentina y en otros países que tienen otra vertiente popular, sobre todo los suboficiales, ¿no? Uh -huh. Así que bueno, temáticas que me parece que hacen a, a esta protesta que hubo y dándole un marco no cómo se llama tu artículo ahí que lo pueden encontrar en radiografica.org.ar. Eh, Te voy a hacer una confesión, el título no lo puse yo, entonces sí. nunca me acuerdo, pero es algo así como el país con mayor eh, densidad de efectivos. Mayor densidad de efectivos, eh, densidad de, efectivos de, de América. Pero bueno, hay mucho material para leer en radiografica.org.ar y realmente vale la pena, ¿no? Porque uno también tiene que tener elementos para para la discusión y dar cuenta, bueno, acá está, el país con mayor densidad de efectivos de América y se ve a todos los canas formado haciendo la veña. Son un montón, dice. La verdad es que, que te vayan a la puerta de tu casa... No, yo me imagino los hijos de Kisilov, hay que hay que hay que vivirla. Sí ¿eh? helicóptero que baje, ¿no? Yo me pido unas pizzas, muchacho, hablemos. Una gana de comer pizza. ¿Cuántos son? ¿Cuántos somos, a ver? Kicillof, gran. Mamita, gran. Bueno, Manu Uribas, muchas gracias, compañero. A vos, Luca, muy bueno, ¿eh? Lautaro, Gabriel Fernández muchas gracias. Un gusto. ¿Quiere hacer uno adelanto de, desde el barrio? Eh, vamos a seguir con, con este tema Con el conocido periodista Ricardo Rajendorfer Uh, Patán Eso, que buena nota <risas> Linda nota, eh qué Lindo escucharlo a Rajendorfer en el día de hoy Porque él conoce, de hecho Te cuento una, antes de cerrar Hace unos años nos llamábamos a, a Patán, le dicen él uh -huh. Cariñosamente, no sé si le gustará que se lo digan al aire <risas> Y hablamos por el teléfono de línea, viste Entonces cada tanto se escuchaba un pip ¿Qué pasa claro. claro el chabón tenía eso para que no le intervenga el, el teléfono el antidalesio el, el antidalesio anti anti bueno gente, nos despedimos hasta mañana 8 de la matina, este fue el pase con la opción compañera, nos despedimos Manu Rivas, sí, sí nos quedamos con un poquito de música de un vecino de, de La Boca también, eh no solo el trueno rapero de La Boca, el Tonga Cali de Quinquela Cartel, junto con Valentina Cook una, una chica, Métale tengo entendido el, el partido obrero pero anda siempre en la toma de fábrica, digo, buena música. De uno mismo no egoísmo pensar, claro, cada momento disfrutando de la vida sin pensar en el dinero quiero, verte libre caminando como un animal, disfrutando sintiendo la naturaleza, esa es la magia de la vida día a día agradeciendo con respeto nuestra fortaleza, todo explinto cuando empiezo a conectar mi mente con tu mente, libre na Sabes que me gusta jugar, hey. no juegues conmigo Sabes que lo disfruto más cuando jugamos juntos No juegues conmigo Sabes que me gusta jugar, hey. no juegues conmigo Sabes que lo disfruto más cuando jugamos juntos. Te lo dije antes, ahora lo repito. Si pones el corazón, no sales invicto. Vamos a pasarlo bien, te lo garantizo. Esto para mí es una vida más de tantas. te perdí la cuenta en verdad. Y no es mi ego, el que habla es mi alma. Sincera como el alba. Las ganas de invierno. Que hasta los huesos te cala. No te acercas más, no te más. Mira que después ya no atrás. Si te gusta jugar. Radiográfica. Radiográfica. FM 89.3. Radiográfica. movimiento. No Buenos Aires aprueban el protocolo para acompañantes de pacientes internados con coronavirus. La medida busca evitar la soledad y angustia que podría producir en las personas afectadas el distanciamiento físico de sus seres queridos en condiciones críticas y con frecuencia dolorosas. El protocolo establece que deberá haber un equipo que acompañe el ingreso, coordine a los actores involucrados, realice el seguimiento del circuito y monitoree el cumplimiento de las pautas de cuidado. Los acompañantes pueden ser mayores de edad que no presenten síntomas ni condiciones de riesgo asociadas a COVID-19. Economía. Argentina incorporó la normativa de protección al consumidor en el comercio electrónico. La medida establece que debe garantizarse a los consumidores durante todo el proceso de la transacción el derecho a la información clara, suficiente, veraz y de fácil acceso sobre el proveedor, el producto o servicio y la transacción realizada. El proveedor debe poner a disposición de los consumidores en su sitio web y demás medios electrónicos en ubicación de fácil visualización y previo a la formalización del contrato el nombre comercial y social, la dirección física y electrónica y el correo electrónico de servicio de atención al consumidor. Además se debe incorporar el precio incluidos los impuestos y una discriminación de cualquier costo adicional como entrega o seguro y las modalidades de pago. Santa Fe. El gobierno ofreció aumento salarial para estatales y el acuerdo está cerca. El Ejecutivo Provincial extendió una oferta de incremento de sumas no remunerativas que para las categorías más bajas representa un 20 por